Traten de dejar que la policía se retire y nosotros mientras tanto estamos levantando la persiana y van a poder entrar a la universidad por la puerta como corresponde. Eso que por mí que quede cerrado no me interesa, voy a empezar a usar la escalera aunque me duela la rodilla. Pero entonces eh, tratemos ahora de calmar los ánimos, no putear y de esa manera ver que la policía me están prometiendo acá el jefe del jefe del jefe de la federal, que ellos se van a ir. Pero que nosotros también bajemos un minuto. estamos Sabemos que están avasallando la autonomía universitaria, sabemos que esto no tendría que haber pasado, sabemos que la cautelar salió a favor mío, sabemos un montón de cosas. Pero en este momento lo que necesitamos es que la policía se pueda retirar tranquilamente y nosotros... Una vez que esto esté bien asegurado de que no se va a venir abajo, puedan los que quieran ingresar a la universidad.